explosión hasta que las estrellas se apaguen. A medida que el espacio se estira y la energía se expande, Pre -pre prepárate prepárate para recorrer los próximos 60 minutos bien con la mejor música del universo. Bien bien bienvenidos al Viva. Bienvenidos al Viva. Fría noche en Buenos Aires, seguramente también en San Clemente del Tuyú, en Rosario, en Epuyén, en el Valle de Cala Muchita. ¿Nevará allí, sí, señor Edgardo? Medianoche en Mar del Plata, el Crepúsculo en Formosa y en Esquel, Patagonia, Argentina. La mañana en Capilla del Monte. A través de estos puntos y en esos tiempos, ...se emite nuestro mensaje... ...con destino... ...el confín del universo... ...en procura de alguna otra civilización... ...como la nuestra... ...que pueda recibirlo... ...decodificarlo... ...y animarse a contestar... ...tal vez con un sistema como el nuestro... ...de internet... ...donde allí... ...nosotros por lo tanto... ...por intermedio de la red satelital de Farco... ...estamos presentes también... La idea es que, si hay otra comunidad intergaláctica, quizá pueda enviarnos un mensaje diciendo que no somos los únicos en la inmensidad del cosmos. En la conferencia científica de Biuracán, realizada en 1971, se discutieron diversos métodos a emplear precisamente en la búsqueda de vida extraterrestre. La realización de las más elaboradas propuestas que surgieron necesitarían de considerable tiempo e ingentes medios económicos. Pero lo más trascendente de lo acordado allí por la comunidad científica fue lo que significa una rotura en el pensamiento para, en cierto modo, pasar del otro lado. You know, the day destroys the night Night divides the day Try to run, try to hide Break on two to the other side Break on two to the other side Break on two to, to the other side, yeah We chased our pleasures here del espacio. Navegando en el silencioso viento solar viaja el mensaje de Big Bang. En la silenciosa mañana de Capilla del Monte a través de 101.5 FM Millennium se emite nuestro mensaje, el mensaje de Big Bang. El los 7 años de esa radio sí y también a través de 89.7 FM de rock en Mar del Plata los participantes en la conferencia de Burakán Armenia consideraron muy valiosa la investigación y experimentación a realizar a partir de ese entonces y su sustento en el futuro vinculado al desarrollo de naves espaciales orientadas a la búsqueda de vida en otros planetas dejando de lado la premisa de no mirar más allá de mí que desarrolla actividad que edifica un mensaje para el mañana que bien muestras de su cultura a quien pueda oírla más allá en algún recóndito lugar del universo se escucha en big Bang Se escucha Big Bang también a través del 98.1 FM La Nueva en Formosa, 91.3 Radio Aire Libre en Rosario Santa Fe y 92.1 FM del Lago en el Valle de Cala Muchita, Córdoba. La recomendación de empezar y continuar realizando esfuerzos en áreas como la química orgánica prebiológica y que se sumen a la búsqueda de sistemas planetarios extrasolares en procura de establecer las bases de la biología evolucionaría más allá de la que establezca la naturaleza de la neumonía del rock y la gripe del boogie-googie. necesario un receptor que decodifique nuestro mensaje, dando prueba de que no estamos solos a la deriva en la inmensidad del espacio. Nuestro salud y afecto a todos aquellos que nos escuchan a través de Focus FM 99.9 en Epujen, Chubut. También a través de OMFM 97.1 en San Clemente del Tuyú, provincia de Buenos Aires, y además a través de Radio Caleuche FM 90.9 en Esquel, Patagonia, Argentina. La conferencia de huracán recomendó la iniciación de nuevas investigaciones específicas orientadas a métodos para captar señales provenientes del profundo espacio, aquellas que significaran tomar contacto, como si otra civilización nos diera una pequeña mano. Wild awake, staring at the bedroom door. shake chapel and across the floor en tu lugar del universo se escucha el big bang. Primero no llegan los ojos. Podí llegar nuestra voz, la energía en forma de ondas de radio. Solo es necesario un receptor que decodifique nuestro mensaje, dando prueba de que no estamos solos a la deriva en la inmensidad del espacio. En la inmensidad de Internet también viaja nuestro mensaje a través de Radio Colaborativa, QSP más Radio, Delta 80 y Radio J. Todo ello gracias a la colaboración de la red satelital de Farco y por supuesto de Frecuencia Cero en su décimo año al aire. ¿Sí, señor Edgardo? Seguimos festejando, todo el año vamos a festejarlo. Otra señal de la creciente aceptación de la idea de buscar inteligencias extraterrestres fueron las recomendaciones de la Comisión Inspectora de Astronomía perteneciente a la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos, entidad que fuera comisionada para resumir las necesidades de la astronomía a partir de la década de los 70, constituyendo un un comienzo que sin duda merece destacarse en color púrpura. espacio. Navegando en el silencioso viento solar, viaja el mensaje de Big Bang. Y nuestro mensaje también se puede oír en el portal radio.com.ar Allí compartimos la grilla con importantes programas del género como Gigantes Gentiles, gigantes bajo el sol, el retorno del gigante, progresiva 70, y sigue, sigue la larga lista, ¿sí? También está allí señales de rock, por supuesto. El primer informe de la Comisión Inspectora de Astronomía fue primero a nivel nacional, pero luego abarcó algo más global... Detallando el futuro de las astronomías donde se recomendaba la búsqueda de inteligencia extraterrestre como importante agregado en la investigación astronómica y que daría impulso a la fabricación de grandes telescopios que surgirían como niños de la luz. colectiva que desarrolla actividad, que edifica un mensaje para el mañana, que envíe muestras de su cultura a quien pueda oírla más allá. En algún recóndito lugar del universo se escucha Big Big Bang. terreno más práctico. A partir de los años 50 se comenzaron a llevar a cabo intensos estudios de laboratorio concernientes a establecer el origen de la vida en la Tierra. No exento de una significativa ilusión. zijn volmogh als het vader en als de wijn smastrovuur het zich haaltrouw want te houdt van iedere ene en toch weer van niemand ze is de cirkel opger steeds verin en want je blijft haar haar verlangen je wilt altijd meer zijn en je laat je tom wegvangen door de schijn door de schijn Ze is mooi dan mooiste teel te mooi om waar te zijn om rijbaar als het water en bedriglijk als de bijn. Ze woont hoog boven de wolken. Niemand kan bij haar komen. Je krijgt haar nooit te zien. Behalve in je dromen. Vrouwen van het luchtkasteel. Prinses der fantasie. naar hard zijn woorden in de wind weet wat je begint voor je hard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 Entonces también serían muchas las posibilidades de existencia de la vida en otros lugares del universo, posibilitando que allí también se pudiera ver la danza de las ballenas.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 Las ideas surgidas en la conferencia de Burakán en 1971 se materializaron de algún modo en el proyecto Viking de los Estados Unidos que situó instrumentos en la superficie de Marte para buscar posibles formas de vida en ese planeta dando acabadas muestras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 a José Luis Castaño, a Daniel Esperlungo a Gustavo Bolasini del Retorno del Gigante aquí Quique Coaleano de Gigantes Gentiles a nuestro amigo Roberto Puliche a Mariano Bugarín por publicitar su blog eh, La Otra Música y allí incluye datos de nuestro programa también en ese blog tan apasionante pueden informarse de todas las novedades del rock progresivo y sinfónico internacional al departamento de edición de frecuencia cero en la figura de Leo Montenegro nuestro querido amigo monje negro a Icarus Music por su aporte de música para el programa en sus 15 años y en su página además www.icarusmusic.com.ar pueden consultar todo su catálogo en la conducción, Jorge Ingenieros, operación técnica y puesta en el aire, Edgardo Aucielo. Dirección General, Hernán Daicic. Una realización, veía asociados para Frecuencia Cero. Podés comunicarte con el programa a través del mail bigban.com.ar o visitar nuestra página www.bigbanradio.com.ar El tema de pie nudi se lo dedicamos a la luna que a veces cuesta verla detrás de las cenizas. Será hasta la semana que viene. Chao.